La la la la la la la la la la la la la la la la la la la hablando con un labrador sus manos me enseñó y eras de caillos las vi empapadas de sudor porque me dijo si la tierra. Mis manos y voy dejar para que otro después venga y se lleve todo el pan. La la la, la la la la, la la la la, la la la la, yo te prometo, muchacho, que pronto se acabará, yo te prometo, muchacho. Las manos que hoy te sudan, su premio tendrá La la la la la, la la la la la, la la la, alalala, mira mis manos heridas, que tanto trabajar, mira mis manos heridas. manos me enseñó hablando con un labrador sus manos me enseñó llenas de callos las vi empapadas de sudor vienas de callos las vi empapadas de sudor hablando con un labrador sus manos me enseñó hablando con un labrador sus manos me enseñó llenas de callos las vi empapadas de sudor Y en las becayos las fi, de.